En el librito que tienen ustedes, del Sermón de la Montaña o Sermón del Monte, está en la página 41. Fíjense que aparece como un resumen de, de lo que vamos a trabajar hoy. Es un resumen. Al final, lecturas sugeridas para la semana. Y en estas lecturas sugeridas para la semana, que está en la página 42, ¿las vieron? Son citas, ¿sí? sí Bueno, en esas lecturas, agréguenle, yo me olvidé de, de hacerlo, pero este si, si lo anotan, después lo, lo pueden hacer en sus casas, el catecismo de la Iglesia Católica, si quieren leer más, el catecismo de la Iglesia Católica, que eh, es la explicación al tercer mandamiento. Ya vamos a ver por qué. Entonces, la explicación al tercer mandamiento, ese lo, lo pueden lo pueden leer. Después tiene un artículo que es de Romano Guardini. Eh, les cuento así brevemente quién fue Romano Guardini. Eh, adivinen de qué país era. No, era alemán. Me encanta hacer esta pregunta porque, porque no da. O sea, vos lees el, el nombre y no da. Eh, es, es italiano, pero de cajón, nada, no, maradal alemán. Este Lo interesante es que él, digamos, en brazos sus padres, toda su familia era italiana, digamos, justo él nace en el servicio diplomático italiano y por eso nace en Alemania y vive toda la guerra y demás. Era contemporáneo con Benedicto 16. Entonces, este contemporáneo no más, un poco más grande que Benedicto 16. De hecho, Benedicto 16 se formaba en el seminario leyendo a Guardini, que era el teólogo que estaba en ese momento escribiendo y demás. Pero parece italiano, pero no lo es. Él tiene uno de los tantos libros, se llaman Cartas de Autoformación. Eh, él escribía eso, eran como artículos que escribía los universitarios en Berlín. Él es muy interesante porque enseñó en Berlín y después en Bonn enseñaba en la Universidad Estatal eh, Teología. Y todo una, una, un ejercicio que tenía que hacer como para atraer a la fena la universidad estatal ¿no? y después del nazismo así que este fue todo un, un esfuerzo bien y después tiene ya el, el, digamos el trabajo para el círculo que está acá pero les quería contar eso de el catecismo si ustedes pueden de leerlo y este, hacerles este chiste del romano guardini bueno Vamos entonces a, a meternos en el tema de hoy. Las invito a hacer un poco de silencio. Venimos de orar y de reconocer a Jesús en la Eucaristía. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Señor, Tú que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu gustemos de las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor, Muy bien, vamos a arrancar con el tema de hoy, cómo vivir con integridad y rectitud, o cómo vivir con rectitud e integridad. Seguimos avanzando en el sermón de la montaña sobre las distintas enseñanzas que Jesús nos va dejando. Y vieron que estas estas últimas son muy, muy, muy concretas, ¿no? Que Él este, nos va dejando en este sermón. Vamos a avanzar sobre esta, sobre la rectitud y la rectitud y la integridad. Veamos un poco más adelante qué es lo que dice. Muy bien, Mateo 5, 33, 37. Ahí donde Jesús habla de un tema muy interesante. Recuerden siempre que Jesús siempre toma, en este sermón de la montaña, la estructura siempre es igual. Toma algún elemento del Antiguo Testamento y cuando lo interpreta, Jesús toma la ley y cuando la interpreta, la lleva a su cumplimiento con mayor radicalidad. Él no, no suplanta la ley, sino que la viene eh, viene a traer su pleno cumplimiento, porque Él es el corazón siempre de la ley. Por eso el estilo de vida cristiano es un estilo de vida donde lo que hace no es otra cosa que poner en práctica la ley de Israel, pero en su sentido más profundo después de cristo evidentemente fíjense lo que dice jesús acá dice ustedes han oído también que se dijo a los antepasados ¿Se acuerdan esta estructura ustedes han oído oído pero yo les digo ustedes han oído que se le dijo a los antepasados no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al señor pero yo les digo y ya pasa a él como maestro que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. ¡Qué pena! Cuando ustedes digan sí, que sea así y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Vieron, Jesús siempre da un paso más, no en el orden de una exigencia exterior, sino en el orden de una exigencia que va derecho al corazón. Jesús toca el, el, el fondo del problema. No se mete con si hay que jurar o no hay que jurar, si se puede jurar o no se puede jurar, sino que él habla directamente sobre la verdad y sobre la integridad de la palabra. Por eso ven que él cambia siempre el enfoque de la ley y la lleva a la médula. ¿no? Y fíjense, no sé si este, ustedes han tenido experiencia, tienen experiencia de esto, pero hay como una caída de confianza eh, en nuestra sociedad. Una encuesta marca que las palabras más de, la palabra más devaluada, me acuerdo, esto fue, eh, estamos hablando de tres años atrás. Sí, que la palabra más devaluada era la de los políticos. Un momento que, que hablaba sobre las instituciones en Argentina que tenían mayor o menor credibilidad, que salió sorprendentemente que la iglesia había recuperado credibilidad, de institución. ¿no? Entonces, en ese momento, la palabra más devaluada, ...y a la institución que menos representatividad no, no, exactamente no... ...sino confianza se tenía, eran los políticos y el Congreso. ¿Me acuerdo En aquel momento salió eso, fue muy muy fuerte. En segundo lugar, la otra institución o sector social cuya palabra estaba muy devaluada... ...era, paradójicamente, los periodistas. Porque, bueno, había sobre qué dicen los periodistas, si es verdad, si es mentira... Y, bueno, decía como que la, la novedad fue que la iglesia había este, como recuperado credibilidad frente a la gente. Esto fue hace un tiempo que salía. Bien, me, me llevó a pensar lo siguiente esto, ¿no? Que más allá de periodistas, no periodistas, políticos, no políticos, iglesia, no iglesia, en general la palabra está un poco devaluada, eso es un dato, está un poco devaluada. Esto sucede en general, no solamente con estas instituciones. Y a veces el problema con la devaluación de la palabra es que uno termina como que vamos creciendo a veces como sociedad en una especie de cinismo. Eh, me dijo esto, pero en verdad sabemos que no es así. Y uno termina como haciendo hasta bromas con ese tipo de cosas. Pienso que también la palabra de los sacerdotes está un poco devaluada. Hay muchos sacerdotes que tenemos la palabra devaluada. Porque, bueno, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Es el Evangelio de Mañana. Dice ellos, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan, dice Jesús, lo que ellos hacen de los sacerdotes. De esos sacerdotes, no de los de ahora, ¿no? Obvio. Pero pienso que también este es una realidad. La palabra nuestra está devaluada. He escuchado decir muchas veces, siempre la expresión, eh, la conversación, miren por la calle, en la parada de colectivo, en los ascensores, que a veces no sabes qué, qué cómo a hacer, más cuando tenés que ir a qué piso vas, al 15. Uh, y, y no te queda otra, decís que algo tengo que decir. Y, y siempre viene, che, qué mal que está esto, así viste. Y siempre, ahí, por ahí alguno dice, o tiene esta expresión, que dice, bueno, antes la palabra era un documento. ¿no? Y es verdad eso. Antes la palabra era un documento. Es verdad que te lo dice, no sé, porque no estuve antes. Pero sí, de hecho, eh, la sensación térmica es que la palabra fue perdiendo fuerza. Ustedes saben que cuando se estudia contratos, por ejemplo, una de las formas de los contratos, en el derecho que está, está contemplado, es la forma no escrita, es decir, el acuerdo verbal. Eso ya es un contrato. Y una forma posible es la no escrita. Cuando se hizo el Código Civil se contempló esa posibilidad de un acuerdo de palabra y ya tiene la fuerza vinculante de un contrato. Hoy en día decimos, ¿dónde está escrito? Pero estaba contemplado el acuerdo verbal. Basta. Los romanos tenían un dicho, facta non verba. Entonces hablaban sobre esta realidad de los, de los hechos, no palabras. Y además, otra particularidad de este tiempo es que hay como... No sé si lo vieron ustedes, pero una sobreabundancia de palabras. Esto es una percepción por ahí, es porque van pasando los años y eh, no sé si es que nos vamos poniendo, yo me estoy poniendo cada vez más, menos tolerante con la sobreabundancia de palabras. Donde vas, radio, eh, la televisión. Hay casas que vas a ver, a visitar, en los barrios. que tienen? La radio están escuchando música por el teléfono, está la tele encendida, decís, basta de todo esto. Y cuando hay abundancia de palabras, eh, el problema es que la palabra pierde fuerza. Una de las causas de la inflación en la economía es cuando hay mucha moneda circulando. Y cuando hay mucha moneda circulante que está dando vueltas, la moneda pierde valor. La moneda, el valor real, se va perdiendo el valor. Esa moneda se evalúa. Cuando hay muchas palabras circulando, cuando hay inflación de palabras, la palabra, las palabras pierden el valor. Entonces, para que tengan el mismo valor, tengo que seguir llenando la comunicación de palabras, palabras, palabras, palabras, ruidos y esto. Para que surta el mismo efecto que a veces, por ahí en otro contexto, una sola palabra surtiría mucho más efecto. Bueno, no es para deprimirse todo esto, pero es que es importante darnos cuenta de esta sobreabundancia. Y cuando queremos decir que algo es verdad, terminamos diciendo, te juro, te juro que esto fue así, yo lo vi, ¿viste por qué? Porque andás a ver si todo lo, lo, lo anterior era verdad, pero como esto sí, te juro que esto fue así. Hubieses dicho, mira pasó esto y listo. Pero no, tenemos, porque lo usamos. Yo también uso las expresiones. Y cada vez que las uso digo, claro, Mi palabra está devaluada, es así. Nuestro modo de comunicarnos está devaluado. Jesús en este Evangelio nos enseña a recuperar la integridad de nuestra vida y por lo tanto también de nuestras palabras. Integridad de palabra, integridad de obra, integridad de vida. Por eso esta esta parte del sermón de la montaña hace referencia a esta unidad de vida a la unidad de vida y hacer nosotros personas creíbles frente a los demás. De ser transparentes, de cara a Dios en primer lugar y también de cara a los demás. Cuando una persona es de una sola pieza, es transparente, es la que es delante de Dios y delante de los otros. Y cuando una persona es la que es delante de Dios y delante de, de los otros, es peligrosa porque no tenés lugar donde agarrarla. No tiene no tiene, ningún, no tiene fisura, no tiene ninguna historia rara. Es lo que es. Y te gusta o no te gusta, es así. Dice eh, una parte de del Rey David en una oración, en el libro de las crónicas. Aparece en el primer libro de las crónicas. No está esta cita, quedé tranquila. Ahí no está en el, el Powerway. Ahí ya vamos a ver lo que dijo Jesús. Dice, en el primer libro de las crónicas, uno cro, si quieren resumir, poné cro o crónicas, chau. Uno crónicas, 29, 17. Dice David, yo sé, Dios mío, que tú sondeas el corazón y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón, te he ofrecido espontáneamente todas estas cosas. La rectitud de corazón agrada a Dios y es una virtud que además permite vivir en comunidad. En un momento saben que Moisés, en el Antiguo Testamento, cuando el, el pueblo de Israel era muy numeroso, vieron moisés eh, Dios los libera de Egipto, Moisés a la cabeza, llega a la zona de Madian. En Madian era donde había familia, estaba la familia política de Moisés, Y se encuentra con jetro que era su suegro y le comparte en un momento a jetro el peso que él sentía porque de golpe y porrazo era el responsable de un pueblo numeroso dice y ahora qué hago todo el mundo viene a mí para pedir que yo le dé solución a un problema de juicio a un problema de gallinas a un problema de, de límites de las carpas estaba como superado y jetro este lo reprende a Moisés y le dice, bueno, bueno tenés que hacerte cargo de todo esto. Y le dice que tiene que elegir algunos hombres que lo ayuden, a unos ancianos que lo ayuden a guiar al pueblo. Y le da este consejo, en el libro de Éxodo 18, 21, dice así, pero además tienes que elegir entre todo el pueblo algunos hombres capaces, temerosos de Dios. Hasta acá estamos de acuerdo, capaces, o sea que, le dé un poco la cabeza, que sean temerosos de Dios, sean hombres religiosos, y fíjense, dignos de confianza e insobornables para constituir los jefes del pueblo, jefes de mil, de 100 de 50 y de 10 personas, dignos de confianza e insobornables, hace referencia a esta integridad o rectitud. Hace un tiempo, eh, ¿se acuerdan?, el encuentro anterior del mes anterior yo llegaba esa semana de Chile el encuentro este con los obispos este castrenses yo nunca la verdad nunca había ido a Chile me llamó la atención en el avión cuando estamos en el viaje de ida que tenías que llenar eso de la de la, sí, la aduana y todo eso no fui a comprar nada pero tenía que que ir a, tenía que llenar eso y me llamó la atención este lo siguiente dice eh, no intente sobornar a los carabineros chilenos. No es nuestra costumbre aceptar coimas. Yo me sentí, pero dije, ¿qué te pasa? Me da bronca. Pero me llamó la atención. No, estaba buena la aclaración, porque era un formulario para todos, seas donde seas. Si yo me sentí incómodo es porque es mi problema, no El problema de ellos. No intente sobornar a los carabineros chilenos, no es nuestra cultura. Y cuando vi eso, dije, qué bien, qué bien. Me, me dio alegría, digo, qué bien que no sea su cultura. Digo, qué bien. Comparen eso con, no sé si vieron una vez la película Nueve Reinas, esa de Ricardo Darín, que en un momento tiene un diálogo que es terrible, este que habla Ricardo Darín y Gastón Porz, en el baño del hotel, ya casi como al final y en un momento le dice por un, un trabajo que querían hacer y querían recuperar esas nueve reinas, esas estampitas estampillas, no estampitas este, eh, tenían que hacer algo sucio y me acuerdo en un momento le dice Darín le dice a Gastón pauls que al final era más sucio que Darín digamos, pero que se hacía el inocente si no vieron la película véanla, está buenísima pero en un momento le dice todo el mundo tiene su precio Y me acuerdo cuando yo la vi y dije, "Ah, mirá, qué, qué cosa, ¿no? Está bueno, todo uno tiene su precio." Y después me acuerdo que salí eh fui a casa un amigo a verla y íbamos juntos, este, ese amigo sacerdote, ahora el padre Ignacio. Y íbamos caminando con el padre Ignacio, caminamos una cuadra y después chequé de presión. Todos tienen su precio y ahí empezamos a tomar conciencia, pero mirá, por esto es terrible. Esto es terrible, que tengamos el precio. Tiene razón y al mismo tiempo es terrible. Bueno, me acordaba eso cuando estaba entrando a Chile. Digo, qué distinto, ¿no? Jesús nos enseña a tener integridad de vida. Y Él eh, asocia la integridad de vida o rectitud de, cora de corazón. Lo asocia con el tercer mandamiento. No tomar el santo del nombre de Dios en vano. Por eso si después leen... El catecismo, la explicación al tercer mandamiento habla de esto. Tomar el santo nombre de Dios en vano es jurar en nombre de Dios algo que no es real, ¿no? Por esta especie de inflación de palabras. Tú terminas jurando por algo que ni vos ni yo nos creemos también. Bien, ¿qué es lo que Jesús nos dice? Nos invita a recuperar esta integridad, a recuperar la credibilidad de mi persona y a tener más transparencia. Bien, Primera invitación de Jesús. Jesús nos invita a tener una vida sin compartimientos estancos. Hay un estudio de psicología que dice, es muy gracioso, porque aparte también hay un video en YouTube, después si quieren búsquenlo, este, que compara el cerebro de, de un varón y el cerebro de una mujer, este que me hizo reír mucho cuando este, lo vi. Entonces... Eh, dice que una particularidad del cerebro de los varones es que este, tenemos como compartimentos estancos en la cabeza. Y es verdad. Es decir, vos estás con un tema y viene alguien con otro decís, no, pará, eso es otro tema. O vieron cuando, por ejemplo, eh, no sé, uno va y alguien, a mí me pasa, habló primera persona, viene y me dicen, no, bueno, está padre, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Yo digo, pará, distingamos. Esto es un tema, esto es otro, empiezo a diseccionar el problema. Entonces vamos, esto es más importante, vamos con esto, después pasamos con esto, después pasamos con otro. Es un modo de pensar que te brota espontáneo, digamos no es que tenés que pensar, yo soy anti-metodología, no anti porque estoy contra, sino porque no adquirí el hábito, sin embargo naturalmente disecciono eso no hay problema porque son es una característica de por ahí del cerebro que ahí dice el cerebro masculino y el cerebro de la mujer que está íntimamente interconectado pero más allá de eso el problema es cuando nuestra vida la vivimos como si fuese así compartimentos estancos y que este ámbito y este lugar donde yo trabajo y vivo no tiene nada que ver con este momento donde yo me reúno que no tiene nada que ver como cuando vuelvo a mi casa que no soy yo cuando manejo. Y bueno, y cada uno puede pensar, ¿no? Como son momentos distintos de nuestro día. Y cada momento como que necesito obrar de acuerdo a lo que el momento exige. Pero el problema es que va más allá de que necesito obrar de acuerdo a lo que el momento exige. A veces termina nuestra identidad un poco así y disaso disasociamos. Me causa gracia porque... A veces un poco por las condiciones de vida uno lo hace o lo tiene que hacer ahí por ejemplo el es que estoy en la, en la escuela superior de guerra eh, para los actos las cosas formales y demás hay una seriedad una formalidad y una cosa que es este, que es terrible y después la misma persona afuera es una persona que se descomandada te habla totalmente distinto pero en un contexto con un uniforme terminado y está bien que se hacía que sea así. El problema es cuando nos lo creemos, digamos, cuando nos toca la identidad más profunda. Y ahí es lo que, lo que tenemos que, Jesús nos pide convertir con, con esta enseñanza. Nuestra vida no, debe, no debería ser así como compartimentos estancos, sino que Jesús quiere ser el centro de nuestra vida. Nuestra vida tendría que ser no como compartimentos, sino como círculos concéntricos. Si quieren hacer, usar un diagrama, círculos concéntricos. Y el centro es Jesús. Y del centro hacia afuera, Él quiere irradiar como el sol. Y quiere ir tocando toda nuestra vida. Entonces una buena pregunta para hacerse, una buena tarea también para llevar adelante y un buen programa de vida, es decirle Jesús, yo quiero que estés al centro de mi vida. Y desde el centro de mi vida, irradiar como el sol y de a poco ir transformando pensamientos, criterios, obras, palabras, del centro hacia las periferias. Ponerlo al centro de Jesús y avanzar desde ahí. Hay una gran falacia en nuestra sociedad, que es muchas veces el tema de la vida privada y la vida pública, como si fuesen dos vidas independientes. Como si la persona no fuera la misma persona. Lo que hace, por ejemplo, eh, un político con su familia, cuando estudiaba, me acuerdo, en la facultad, dice, bueno, no tiene nada que ver, una cosa es la vida privada y otra cosa es eh, la vida familiar. Es verdad, las en un sentido es verdad porque las capacidades de gestión no necesaria, necesariamente implican eh, tener capacidad de relacional. Pero un político que es un desastre en su casa, en su familia, para mí pierde credibilidad también. Porque digo, hay una herida en esa persona, que por lo menos está acostumbrado a disociarse. Y si se disocia conmigo cuando me dice algo, entonces ya empiezo a desconfiar. Ojo, no no, estoy, no tengo nada entre los políticos. Los tomo porque pobrecitos para estas cosas vienen de 10. Yo en mi adolescencia estuve militando mucho en política, así que también me lo conozco. Pero también es el mundo del trabajo, el del ámbito privado, cuando estás trabajando también es así. Y en una empresa también es así. Y, y bueno, está ese ejercicio, como en una cosa es mi casa y en otra cosa es la oficina y pero el problema es que eso esa disociación, este, la persona va perdiendo la confianza, nosotros vamos perdiendo la confianza en esa persona y pienso un político así podría ser un excelente estadista me parece de 10 pero yo no le tendría confianza del todo para algunas cosas porque va perdiendo como credibilidad por lo menos para ser mi amigo bien hay civilizaciones que son un poco así hace un tiempo leía eh, un artículo de Mariano Grondona que me mostró el padre Cristian se acuerdan Mariano Grondona en el programa de televisión este que hace poco me le habían dicho que había fallecido y después se a desmentir que estaba vivo que lo leí en el diario, este, no está vivo, quédense tranquilas, y Mariano Grandona, él este, hablaba de civilizaciones matutinas y vespertinas, bueno siempre que pone esas nombres y palabras y que lo caracteriza, pero me gustó de lo modo para decir que había civilizaciones que son eh, matutinas, es decir, que la vida, el acento de esa civilización estaba desde que vos te levantabas hasta que terminabas de trabajar. Después lo que vos eras cuando volvías a tu casa es otro tema. A nadie le importa, nadie tiene que meterse, el Estado... Entonces decía, bueno, las civilizaciones anglosajonas y demás son civilizaciones matutinas, donde la fuerza está en la sociedad, en vivir, etcétera, etcétera. Que todo funcione. Decía, en cambio nosotros, civilización latina, somos civilizaciones vespertinas. Es decir, lo que haces de la mañana hasta que termine tu trabajo, te lo bancás y la vida empieza cuando llegás a la tarde a tu casa, Entonces, es el culto a los amigos, a la, las amigas, a, no sé, la familia cuando salís. Y es verdad, o no sé, si yo me sentí muy identificado con la vez, con la vespertina. Digo, es verdad, vos llegás a tu casa, al fin llegué, y bueno, y hacés lo que te gusta hacer. Bueno, evidentemente él hablaba que eso jugaban jugaba mal, jugaba en contra la cultura del trabajo. La, la intención estaba muy buena. Me gustó esta distinción que él hacía. Bien, una persona recta, Delante de Dios es ella misma, es transparente, sea en el momento matutino que sea en el momento vespertino. No hay ámbitos distintos. Por eso es importante ser transparente y ser la misma persona delante de Dios, de cara a Dios. Y evitar esta falacia de, de los compartimentos estancos o de dividir la vida pública de la vida privada. San Francisco, no sé si recuerdan la anécdota de San Francisco donde en un momento él deja todo que comienza a reconstruir la capilla de San Damián y porque el Cristo de la Cruz le habla, le dice, "Reconstruye mi iglesia", él interpreta que tenía que reconstruir esa capilla, empieza a reconstruir la capilla que queda en los debajo del pueblo de Asís, que se ve desde Asís, la empieza a reconstruir a levantar Y bueno, era muy particular el estilo de vida que tenía... ...desapegado, etcétera, con el grupo de amigos... ...y el comentario en el pueblo es que estaba... ...o que era un santo que estaba completamente loco. Y el padre, indignado, porque además él va y todo lo eh, al, a los depósitos del padre... ...y entrega todas las telas que tenía el padre... ...el padre lo quería matar... ...porque le regala todo lo que él tenía... ...que él era este un negociante, comerciante de telas. Entonces el padre le inicia un juicio... Al, al hijo y la autoridad que este que, que acuda al juicio fue en la plaza pública de Asís iba va el obispo y va todo el pueblo porque era, imagínense, un escándalo de Asís, todo el mundo como para enterarse de qué pasó. Y está Francisco vestido con lo que tenía, la ropa que tenía, el, el obispo y todo el pueblo y el, el padre de Francisco de Asís le dice al obispo, dice, él me robó todas las telas y se la entregó a los pobres y demás. Y además quiero que me devuelva todo lo que es mío, todo lo que me robó. Y Francisco lo escucha el padre y cuando termina de escuchar al padre se saca lo que tiene, vestido, queda desnudo, delante de toda la gente. Y sin ningún tipo de vergüenza. Eso te habla de una rectitud del corazón absoluta. Y la plaza de Asís enmudecida. Porque no es que... Algunos por ahí podían pensar, sí, definitivamente está loco. Y otros dijeron, no, estamos en presencia de algo distinto. Él se saca todo lo que tiene, queda desnudo delante de toda la ciudad de Asís, delante de su padre, delante del obispo, y le dice, esto es lo último que me queda tuyo. Se lo deja y dice, recién ahora puedo orar el Padre Nuestro. Y se pone a rezar el Padre Nuestro. El obispo, está el, incluso hay una imagen de esa escena, el obispo se apiada, digamos, el obispo lo protegió mucho siempre a Francisco y se saca la capa y lo cubre a él. Y fue hasta toda una, una, una escena, como que ahí en ese momento lo recibió la iglesia y pasó a ser hijo de la iglesia, digamos, Francisco de Asís. Y bueno, y a partir de ahí arrancó Francisco de Asís como nosotros lo conocemos y con los hermanos menores. El poder hace eso habla de una rectitud de corazón increíble. Cristo al centro que fue extendiéndose y lo tomó todo en él. La segunda cosa que nos enseña Jesús es a decir la verdad, a tener rectitud de palabra, a decir siempre la verdad. En el Antiguo Testamento se permitía jurar para reforzar la idea de que esa palabra era verdadera y se ponía a Dios como testigo. Por eso el tercer mandamiento que que les decía antes. No pronunciarás en vano el nombre del Señor. Es decir, no lo pongas de testigo de algo que no es verdad. Tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Éxodo 20, 7. Se podía jurar en nombre de Dios para decir que algo es verdad. Y en Números 30, capítulo 30, versículo 3, dice... Cuando un hombre hace un voto al Señor o se impone una obligación bajo juramento, no deberá faltar a su palabra. Es preciso que haga exactamente lo que ha prometido. Una sociedad que vive en la verdad, que mantiene su palabra, que busca la rectitud, es una sociedad confiable, donde nadie engaña a nadie, y donde podemos confiar unos de otros. Y, por ejemplo, los economistas saben mucho, por ejemplo, que insisten, que la base de la economía es la confianza, y la base del progreso es la confianza. Y es así, para que algo funcione, tenemos que tener una gran confianza en que las cosas funcionan. Uno tiene que confiar que se suba el colectivo y que el colectivero va a manejar de acuerdo a las normas de tránsito y eso va a ser que no tengas un accidente y va a permitir que llegues a destino y tenés que confiar también que los demás también van a respetar las normas de tránsito y cuando uno maneja por ejemplo uno da sobreentendido que que los demás van a respetar las normas porque si no sería un caos pero también lo primero que aprendemos fíjense qué cosa curiosa lo primero que aprendemos es no solamente cuidarse uno de cómo maneja, sino pensar la locura del otro. Es porque la experiencia nos muestra que podemos fallar, digamos, que no tenemos tanta confianza unos de otros. La base de una sociedad es la confianza. Ayer, eh, vieron que me, me, me impresiona, el centro ahí de Buenos Aires está lleno de turistas. Y en un momento había que cruzar el semáforo y no venía nadie. Entonces el viste el muñequito ese que está ahí, la luz, estaba en, estaba en rojo, con, que estaba diciendo claramente no cruces, pero no venía ningún auto en la avenida, avenida de mayo, o sea, eran 5 de la mañana, no venía nadie, y entonces digo, no viene nadie, voy a cruzar, y cuando estaba a punto de cruzar por ahí, no crucé por vergüenza porque al lado había también eran un grupo de turistas que no sé si llegaban o venían, no sé de dónde venían, tampoco les quise preguntar, y estaba la, la guía que les decía, fíjense bien, les dice, porque acá dice que no cruce, pero como no viene nadie, los argentinos, dice, generalmente cruzan. Y yo estaba, estaba tomando el envión y cuando dijo eso, por amor propio, me quedé así... Y entro como a mirar, como diciéndome, Mira, soy argentino y que no cruzo. No me dieron ni bola. De hecho, se quedaron esperando, ellos no cruzaban. No sé si eran ingleses, norteamericanos, alemanes, no sé dónde eran, pero los tipos no cruzaban. Y yo no cruzaba, me la bancaba, como diciendo, qué bronca me da esta. Y, y pensaba, yo ¿por qué no cruzo si no viene nadie? Era una lucha interior que tenía. Así que bueno, colapsé, tuve un problema de identidad en ese momento. Bueno, después me, me desquité y una de las diagonales la crucé así como venía. Este, y me sentí bien de acá. Bueno, pero para que todo funcione tenemos que tener confianza. Tengo que tener confianza. Y si en un momento pasaba una ambulancia ahí a 130 para salvar una vida, él confiaba que eso no iba a cruzar. Bueno, a veces los accidentes pasan por eso. Por problema de confianza en la sociedad. Jesús, fíjense, no prohíbe jurar. En ningún momento prohibió jurar. De hecho, Él mismo responde a juramentos, ¿no? Mateo 26, 63, 64. Dice, el sumo sacerdote insistió, te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. San Pablo también jura, 2 Corintios 1.23, y dice, pongo a Dios por testigo y lo juro por mi propia vida, que si no volví a Corinto fue por consideración hacia ustedes. En el matrimonio, nosotros juramos también y hacemos votos, Eh, los sacerdotes cuando se ordenan, hacen las promesas sacerdotales, juran y hacen votos. La vida consagrada hace votos o promesas. Está, lo hacemos. Pero en la época de Jesús, cuando él hablaba de esto, el juramento se había vuelto farisaico. Es decir, eh, si se nombraba, por ejemplo, era un, todo un tema de... En el fondo del problema, si quiero cumplir o no quiero cumplir. Entonces, si se nombraba a Dios, entonces el juramento que hacías era vinculante. Si no lo nombrabas a Dios, lo hacías por el cielo, no por Dios, entonces podías no cumplir tu palabra. ¿Me explico? Habían llegado una especie de distinciones que eran ya absurdas. Si vos jurabas mirando hacia Jerusalén, eh, era no sé si era vinculante o no, pero si nombrabas la ley era vinculante definitivamente. Distinciones y distinciones y distinciones en el fondo para poder zafar. ¿Por qué? Porque había un problema de integridad. Jesús lo que nos dice acá es no mientan. No mientan. Les pido que no mientan. No hace falta que uno jure te jurete y perjuro. Que sean mirando hacia Jerusalén, no mirando a Jerusalén. ...cruzando los dedos, no cruzando los dedos... ...Jesús te dice, decir la verdad... ...basta... ...un creyente no, no miente... ...tiene palabra... ...y esto se aplica a muchas situaciones totalmente distintas... Contan la anécdota de, un, de una persona que comienza a trabajar... ...un trabajo nuevo... este ...empieza a trabajar y estaba su jefe delante de él... ...y lo contrata... ...y estaba el jefe delante... ...y llama por teléfono... ...esa persona que el jefe no quería hablar... Y el jefe le dice, decile que no estoy. Viste la típica, decirle que no estoy. Y este hombre que recién lo contrata, me contaba una anécdota, le dijo, eh, sí, un segundo, ahí te atiende el jefe, el que era, lo quería matar. Entonces, le atiende el tipo, termina, le dice, pero te dije que no estás, pero recién empezás, ¿quién te querés? Ya el otro le sacó todo, lo empezó a prepotear. Le dice, mirá, si yo te puedo mentir, le puedo mentir a este hombre porque vos me estás pidiendo también te puedo mentir a vos si me pide otro que tiene más jerarquía que vos. Y otro se quedó. A partir de ahí se ganó la confianza absoluta de su jefe. Y a veces, y pasa así, la mentira, uno zafa, pero perdemos confianza. Y a veces decir la verdad es muy difícil, no digo que sea fácil, eh es difícil. A mí muchas veces también me cuesta, yo ¿cómo le digo a esta persona esto?, Y a veces también sabemos que decir la verdad implica tensiones, discusiones y demás, pero a la larga siempre es mucho más sanante, porque uno vive en la verdad. No tiene esa pérdida de energía interior que es, ¿cómo hago para tapar esto? O ¿cómo hago para...? o ¿Él sabía o no lo sabía? Es difícil. Por ejemplo, pagar las deudas es un modo también de vivir en la verdad. El, el, el tema de tener deudas, es una persona de, de, de poder pagarlas, no es una cuestión de legal, guarda que a mí no me manda la FIP no me manda nadie, pero pienso, es un modo concreto también de vivir esto de la verdad, el poder pagar las deudas, no tener temas pendientes, no engañar con respecto a esto. El vivir en la verdad también, y por ejemplo, son hábitos de todos los días, ¿no? Si te toca hacer, no colarse, por ejemplo, pensaba el otro día, esos que se cuelan, ¿no? en las filas. Yo más de una vez lo hice, hago una especie de confesión pública, más de una vez lo hice, pero desde que, desde un poquito antes de ser sacerdote, cuando me puse esto, me di cuenta de un montón de cosas que ya soy público, a veces me olvido, ¿no?, como el del colectivo que le contaba la otra vez, pero soy una persona pública y el primer esfuerzo era eso, es decir, soy público, no es tan tan así. Bueno, y agradezco que esto me presione un poco, porque como, como decía la guía esta, soy argentino, necesito tener algo cada tanto, decir, che, no puedo. El otro día estaba cuando volvía del retiro de las Galileas en, en Montevideo, eh, la típica, había uno delante, aparece una chica, hola, oh, ¿cómo andás, Carlito? que Llega y, y pasó. Y la, le dice, hola, ¿cómo andás, Carlito? le guiña el ojo, como diciendo, mira la que estoy haciendo este Y dije, bueno, sí, está bien, lo hiciste. Pero después estábamos los dos parados uno al lado de otro esperando este, un colectivo. Digo, ¿qué ganaste? Bueno, así con tantas cosas, ¿no? Pienso, el tema de colarse. O, por ejemplo, si te cobran de menos, aclarar, mirá me estás cobrando de menos. Son como costumbres muy, este, no decir, bueno, mira me dieron mal el vuelto. Ser puntual. Eso es un modo también de vivir en la verdad, la verdad del tiempo. Y con respeto al otro. Eh, algo que reconozca una virtud impresionante que tienen los, está ahí en la escuela de guerra, los militares en general, que son, llegan una hora antes, pero es por orden, llegan una hora antes y están ahí, y esperan una hora, pero si la, el acto, la celebración es a esa hora, es a esa hora, es así. Este, y digo, che, menos mal, porque yo puedo presupuestar, puedo puedo presupuestar el día. Digo, esto se empieza a esta hora, si sí, es a esta hora. Entonces le pregunto, a las 11 es el acto, sí. Es a las 11, le pregunto así, ¿hora militar o empieza el acto? No, no, porque ellos saben que las 11 entre ellos significa una No, no, empieza a las 11. Ah, entonces ya sé que la gente va los van a estar a las 10 y van a empezar a las 11. Bueno, llego a 11 menos cuarto, ya llego y entro. Sé que es así. Y es excelente. Y me dicen, padres de 11 a 11 y media, listo. Tengo que respetar esto, hasta las 11 y media pero se mueven así. Digo, qué bueno, porque el día te rinde. Respetar los acuerdos, es lo que decíamos al principio, el tema de los acuerdos, respetar los acuerdos. Respetar los acuerdos, la palabra dada. No hacer promesas que no podemos cumplir. A veces uno eh, tiene muchas intenciones de hacer el bien. Me pasa como sacerdote que me encantaría poder hacer un montón de cosas, pero después me doy cuenta que no puedo. En, en, en el campo en Cerresuela me pasaba Padre, venga a verme Y yo decía, sí, sí, voy a venir la semana que viene Y la otra semana no podía O cuando iba, qué sé es yo, se me rompía la camioneta Las que fueron ahí a esa zona sabían que eran cosas de todos los días ahí en el pueblo Y, y decía, ¿para qué le prometí? ¿Para qué le prometí? Entonces tenía dos posibilidades Yo decía, bueno, voy Oh, tenía que mover el y tierra para ir. Y cuando me voy a cielo y tierra para ir, porque lo había prometido, decía, ¿quién me mandó a decir que iba a venir? Y siempre la tentación de, bueno, voy, chao. Bueno, no prometer lo que uno no puede cumplir. Guardar los secretos es otro modo de vivir en la verdad. Son todas cosas que, va, que hacen a la integridad y la rectitud de vida a este mandamiento que Jesús habla. Bien. Otra enseñanza de Jesús Cultivar la rectitud de corazón Y con esto termino no, no vamos a poder tener rectitud de palabras Ni de obras Sin tener rectitud de corazón En lo profundo Esto fue lo que tenía O lo que tuvo San Francisco de Asís Por ejemplo Porque de lo que hay En el corazón de hom del hombre Es lo que habla la boca Dice el dicho Vos querés saber que hay en el corazón de alguien, escuchar lo que habla o mirar el WhatsApp. En serio, es increíble. Yo les conté a ustedes que en, en Fragua una persona me dijo, "Padre, no sé, en Italia, ¿no? Acá, que es tranquila. Digo, "Padre, no sé de qué confesarme en la jornada del Espíritu Santo." Digo, "¿Tenés teléfono? Sí, préstame tu WhatsApp." Y ahí dijo, "No." ¿Viste Como le salió el no? Digo, "Bueno, de todo lo que de todo lo que está ahí, Y Largón empezó, se pudo confesar al toque. Pero bueno, es esto mismo que dice el Evangelio. De tu corazón habla la boca. La boca habla lo que tenés en el corazón o lo que tenés ahí. Mateo 12, 34 dice así. Porque la boca habla de la abundancia del corazón. El hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro de bondad. Y el hombre malo saca cosas malas de su tesoro de maldad. Por eso, para lograr esta unidad de vida, tenemos que proclamar a Jesús como centro de nuestra vida. Y volvemos al principio. Es el centro de nuestra vida. Jesús como mi maestro. A Jesús como mi amigo. Aquel que... Él conoce las dificultades y las luchas que todos tenemos también para vivir esto. Porque no es nada sencillo. Y en el mundo laboral, lamentablemente, es muy difícil. Y también en el mundo relacional, pero... De, de, de las familias, los amigos, pero en el mundo laboral es muy difícil. Jesús es mi amigo, Él sabe que es difícil, pero también es mi maestro y me enseña. Y es mi Señor, con lo cual tiene derecho a pedírmelo. Pero cuando uno lo pone a Jesús en el centro, eh, tenemos fuerza para vivir estas de un modo nuevo, las distintas áreas de nuestra vida, pública y privada, que sea la misma. Y es Cristo que por la acción del Espíritu Santo nos va unificando en nosotros y nos va dando su mismo sentir, pensar y hablar. Nos va llevando a la unidad de vida. De todos los ambientes, vida, trabajo, familia, club, deportes, descanso. Y en todos los ámbitos de, de nuestra persona, la inteligencia, el corazón, los manos, las manos, nuestros ojos, el bolsillo, es decir, el dinero, los afectos, los criterios que tenemos, las opiniones, los valores. Jesús, por obra del Espíritu Santo, nos va unificando. Puede traer esto algunas incomprensiones. En el libro de los Proverbios 29.10 habla de estas incomprensiones que uno puede sufrir. Y no se pueden evitar del todo, es verdad. Es verdad. Y no podemos controlar también lo que se diga de nosotros. Pero sí podemos controlar las verdades que se digan de nosotros. Vivir de tal manera que no tengamos nada que ocultar. Vivir de cara a Dios así. Sin nada que ocultarle a Él. Entonces, algo bueno que no está acá, ¿no? En el cuadernito, pero... Hay algo que te cuesta mostrarle a Dios de tu vida, de lo de tus criterios, tus pensamientos. Mostráselo con el primero que tenés que vivir en esta integridad y rectitud es con él. Si vas viviendo con él en total transparencia, te va a ayudar a vivir en transparencia con los demás. Bueno, te una anécdota, pero es para los militares. Acá es como que no, no iba como que no va. Ya se me van cruzando los públicos. Bueno. Pero está buena, eh. Después ya, se las doy cuenta afuera. No, fuera, fuera, fuera, fuera. No, no, no fuera. no da, no da, hay mucha sangre, Caro, no tiene nada que ver. Pero bueno. Bien. No sé si alguna duda, pregunta o, o, o comentario y después ya Sí. No, la mentira es cuando, claro, pero no necesariamente, por eso también hay una regla prudencial, eso es otra cosa. Yo fui de lleno acá con el tema de la rectitud, pero hay un tema prudencial. no No todas las personas necesariamente tienen que saber todo, eso es importante. Y hay cosas que es importante que, no sé, que ni siquiera es bueno que lo sepan. Yo a ustedes no les cuento mi vida de hombre viejo. Y del hombre viejo, antes de mi conversión, digamos. ¿Por qué? Porque tampoco es necesario. Bueno, entonces no te voy a contar qué hice cuando tenía 12 años, cuando tenía 13 años, cuando tenía 14 años. Te puedo contar algo, pero no te tengo que contar todo y ni tengo la obligación de contártelo. Sí, te tengo la obligación de contarte que hubo un momento en mi vida hubo una conversión, de que hubo un cambio. y Pero no te voy a contar eso. ¿Por qué? Claro, exactamente, eso sí es importante. Entonces, bueno, yo de eso, el Señor lo conoce. Y yo le dije, ya me confesé, entregué, pedí perdón, listo, ya está. Quedó ahí, Él lo sabe. Y la persona que lo tiene que saber. Y después, ya está. ¿Me explico? Entonces hay algunas cosas particulares que sí, mejor así, y punto. Pero en general tampoco es que uno tiene que andar contando todo a todo el mundo, ¿no? Porque no, no, no da... Este, uno se expone demasiado. Y bueno, y a veces los demás también nos pueden lastimar por eso. Pero hay cosas que a veces... La mentira es distinto, porque la mentira es... Yo tergiverso la verdad. ¿Me explico? Esto es... No te digo algo que ni siquiera tengo la obligación de decírtelo. De hecho, en, en Derecho Civil, el silencio no significa nada. No compromete. Excepto que tengas la obligación de declararte o de decir la verdad. Pero si no, silencio silencio. Sí. Pero, ¿sí? <ríe> claro. Bueno, son mentiras. Son mentiras, qué es eso Para no herir a alguien. Bueno, ahí está el desafío de decir la verdad. A veces tenés que buscar cómo decir las cosas sin herir. Por ejemplo, el típico caso, ¿no? Que uno ve, además, tema de enfermedad. Incluso en filosofía, para el curso ese de filosofía, este, ahí del centro ITP, salió la parte moral que habló Cristian carman antes, salió ese tema. En verdad estaba hablando otra cosa y yo tiré esa bomba. De, bueno, ¿cómo decir la verdad a un enfermo terminal, por ejemplo, no? este Bueno, ¿cómo hacer? Y ahí Cristian, respondiendo, dice, bueno, ahí es importante la prudencia. Y la prudencia que significa ver qué le miento o cuánto le miento no, significa cómo le digo esto. ¿Me explico? Claro, la forma de decir la verdad. Entonces, eso es importante. Es mucho más difícil, por eso lo que nos dice lo que Jesús nos dice en el Sermón de la Montaña, no es difícil porque es legal. Es difícil porque te está pidiendo un nivel de vida que hace mucho a, implica mucha creatividad. Este, mucha creatividad en ese sentido y la ayuda de la gracia pero bueno, pienso que las mentiras piadosas son mentiras y bueno, son piadosas entonces hace que la confesión sea más sencilla pero este o, o simplemente un tirón de orejas pero son mentiras piadosas el tema es que el desafío es este detrás de una mentira piadosa, fíjate que yo a veces las digo también ¿eh? pero cuando yo digo una mentira piadosa ¿Ves? No tenía necesidad de decir esto y lo terminé diciendo. Pero cuando a veces me pregunto si me sale por hábito una mentira piadosa, me pregunto, en el fondo, ¿qué es lo que me da miedo? Con lo cual esta mentira zafé, me hizo zafar. Bueno, bancarme la cara de, este, de la otra persona cuando le diga que no. Bueno, me la banco, ¿entendés? Entonces, lo soy consciente de lo que me, lo que quiero evitar y lo enfrento, ¿me explico? Eso. Sí. Una última pregunta. Si no con esa persona ¿Qué haces con los otros? Claro, claro entonces la pregunta sería si le tenés que mandar al frente o no. No, Prim claro, no, mirá. O sea, también esto vuel vuelve el tema de la prudencia. Por ejemplo, si vos agarrás y decís, este lo primero que tenés que hacer es, Por ejercicio de la virtud. Y por caridad cristiana es hablar con la persona que mintió. Si vos sabes que mintió, para ayudarla. No para decir, mentiste, sino para ayudarla. Che, qué problema hay con esto, ¿no? Yo te quiero ayudar a vivir en la verdad. Rezar por esa persona, perdonar a esa persona que mintió, no juzgarla sin perdonarla, y después ayudarla, corregirla. Por ejercicio de la caridad. Y si la persona acepta la corrección, buenísimo, Y si no le acepto la corrección, listo, quedó ahí. Y rezá por la persona. Con los demás no tenés obligación de denunciarla, salvo que de esa mentira venga un grave daño. ¿Me explico? Como diciendo, este, este, no sé, ¿están los policías ahí? No, son todos, no sé. ¿Está el ejército enemigo ahí? No, no hay nadie, el camino está libre, o ahí sea, lo van a matar a todos. Bueno, si viene un grave daño, no, tenés la obligación moral de hablar, pero si no en verdad es la persona la que tiene que este, hablar, ¿sí? Por eso vos tenés que ayudar a esa persona. Bien. Muy bien. Eh, las demás preguntas y consultas me pueden mandar un WhatsApp. Este no sé si hay algo más. Sí. Ah, perdón, sí. Sí está acá. Entonces, al final les recuerdo la, la tarea. Entonces, la tarea es esta. No, no está acá. Proverbios 20, 39. Era. ¿Cómo? Ahí está, 29, 10. Ahí está. Este, proverbios 29, 10. Recuerden que la tarea, son esta lectura sugerida para la semana... Son todas citas de la palabra de Dios que hablan sobre esta verdad y rectitud e integridad y está este artículo de Romano Guardini de cartas de autoformación que es excelente una recomendación sobre Guardini Guardini es un tipo es, es profundo pero es un tipo circular ¿qué quiere decir? que vos vas leyendo y no te dice todo te va a metiendo en argumento, te va metiendo en el argumento, te va metiendo en el argumento, te va metiendo, y terminaste de leer y decís, ¿y cuándo fue que me dijo todo esto? No sé, pero te lo fue diciendo. Entonces, tengan paciencia si se pierden. Les pasa, a mí me pasa, yo en un guardiño y me pierdo. Tengo que volver a agarrar el párrafo anterior y... Pero está muy buena esta carta sobre la veracidad. este léanla Bien. Terminamos haciendo una oración. Te damos gracias, Señor Jesús, por este momento. Te damos gracias por tu evangelio, por el sermón de la montaña. Te damos gracias, Señor, porque nos invitas a vivir en la verdad. Te pedimos que nos ayudes a ser personas íntegras. Te lo pedimos por la intercesión de tu madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén.